De los creadores del calentamiento global presentamos el calentamiento cerebral de los que marcan al Panda Show Y en este jueves estoy en Zamora, Michoacán, ahí está Nayeli, ¿qué onda, cómo estás? Nerviosa de hacer la primera broma ¿A Aneta, qué? tu primera sí. broma Ay, sí. O sea, te estás estrenando En el mundo Ay, de las bromas sí. En el Panda Show Sí, soy Oye, en esto Pero dime una cosa, estás en Zamora, Michoacán Ahí no estamos por radio Nos escuchas no. por la aplicación ¿Cuánto sí. tiempo? Platícame los detalles Pues mi esposo tiene más Casi, bueno, tiene como unos 6, 7 años Escuchándolo Ah, qué lindo, dile que le mando un beso en el Yoyopo ver, Que te mandan un beso Julio. En el Yoyopo. <risa> ah, en el Yoyopo. <risa> sí, sí, claro, específica, ¿de dónde? Sí, se baña y los escucha. Ah, mira, qué buena onda. Entonces, ¿te ha heredado el mundo de las bromas? Pues es que, pues sí, porque las escuchamos con él y apenas hoy me animé. Y me dijo, Voy a hacer una broma a mi amiga, para ver si así deja de estar pidiendo tanto dinero. O sea, que ha pedido dinero prestado aquí en tu amiga? Sí, a todo mundo y no paga. Wow. oye, pues cuida más tus amistades <risa> Ay, sí, pues <risa> ¿Cómo se llama la víctima, Nayeli? Yes, sí. ¿Y a quién le pidió dinero? ¿Cómo está el asunto? Pues le pidió, me pidió dinero a mí que le hiciera favor de, de conseguirle dinero Ok Y yo le conseguí con un amigo, licenciado de mi hermano, mi hermano es licenciado Pero pues resulta que le pidió que a la, que también que a su mamá, que otra amiga, que la tía y ya sabes pues, él hizo un cuento no, ¿no? Uh -huh. Y no pudo pagar ¿Cuánto dinero debe o cuánto eh, dinero prestó el amigo eran, de tu hermano? Eran sesenta y seis, ahorita ya son treinta y seis. ¡Ay, caray, tanto varo! Ay. ¿Y tú crees? A ver, eran sesenta y seis mil y ahorita la deuda es de cuánto? De treinta y seis. De treinta y seis. ¿Hace cuánto tiempo se hizo este préstamo? Pues hace como tres, cuatro meses, más o menos. ¿Y ha incumplido y hace, en los pagos? Sí, bueno, hace tres meses dio los seis lo Ajá. Y quedó de dar 20 mil, cada 20 días. Pues el trato era pagar 20 mil pesos cada 20 no, días. 10, perdón, 10. mil pesos cada 10. 20 días. Sí. Ok. Y no ya lo Tenía hace. que dar el primer pago y no lo dio. Ajá. Entonces, este, yo dije, pues le voy a hacer una broma para que a ver si así, de que me están molestando, me quieren que traer el carro, si eh, me esposo está bien molesto. Y ahí entras tú, pandita, a decirles, no, pues yo soy el parece si perfecto. No me... <risas> ¿Cuál es el nombre del prestamista hoy que supuestamente... Misael. Entonces, Misael está en tu casa. No, Obviamente... este, me habló, porque como ya es noche, Ajá. me habló y que si no le depositaba pues, más tarde mañana temprano, que te llevaba a mi carro. Okay. O si no, ahorita venía a hacerme un desastre con mi papá o con mi esposo y si no, pues yo le, yo le decía, te los voy a mandar a tu casa, sin que tienes el puesto ahí, porque ya vende tacos. ¿En, en, en dónde vende? ¿Ahí en Zamora ¿Tacos? Sí, vende tacos, ajá. Ok, bueno, entonces está creo que de pechito. Te voy a comunicar con ella. Le narras que tienes en la línea telefónica a Misael que Ajá. está ejerciendo presión, que te está reclamando a ti, obviamente tú fuiste el contacto, fuiste sí. prácticamente la que pediste dinero, tú ya le explicaste la situación, sabe sí. de la existencia de Yesenia, le dices que tú ya le diste su dirección ok, así es, así es. Para, para ahí también obviamente ejercer un poquito de, de presión, y le sí. comentas que a ti ya te dijo que si no pagan el día de mañana o se llega un arreglo, a ti te va a quitar el carro, obviamente eso a ti ya te escandaliza, yo voy a meter el tonito, ¿ok? En el sí. cual le dices, oye, yo tengo a Misael, yo ya no puedo, así que lo voy a juntar y por favor, Yesenia, arréglalo y cumple. ¿Te sí. parece? Ah, sí, está muy bien. Y bueno, ¿y para dónde quieres que lleve la broma? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué me pague? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No, que seas duro y le digas y... Hasta que nos cuelgue y nos volvemos a hablar Y, llora y todo ya, <risa> <risa> <Que sea> alto <risa> Bueno, pues vamos a marcarle, señores, en directo Desde el Panda Center. Radio Diversión Está en este, que es tu show Mmm, bromas Qué tranza, pandita, un saludazo Desde aquí, desde Ciudad Azteca Ecatepec. Ahí toda la banda te mandan Un beso en el mero sisirisco <risa> Las bromas en el Panda Show Claro, música La mejor FM Excelente WhatsApp para saludos es cincuenta y cinco siete sesenta siete veintiséis treinta y dos. Bueno. Hola. ¿Y así? Hola ¿Hablan Ah, sí. Hola, buenas noches. Hola, gracias. Oye, es que crees que el licenciado me está hablando y que quiere que le liquidemos mañana todo? Y yo ya no puedo. Pues, pues ya les había comentado yo que me esperaran porque pues yo apenas empecé a trabajar. De ahí, ¿cómo le vamos a hacer? No, pues es que ya ves que cuánto tiempo tiene, que tiene Ajá. mucho y la verdad pues... Ocupo pues de todos modos sea. me van a cobrar los intereses que me están cobrando. Pues sí, pero pues el licenciado me está obligable y ahorita te voy a lanzar con él, porque Ajá. me está obligable. Ajá. Espérame, no me cuesta. Está 10. Este, está Jessie. En línea ya. Ah, Para que con ella. Misael, buenas noches. Yesenia. Hola, buenas noches. Sí, P buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues bien aquí, trabajando. ¿Está clavando? Trabajando. Ah, es que se escucha que se ah, estuviera sí, clavando. Ah, estoy picando mi carne. Ajá. Ah, ah. Oiga, pues mire, yo estoy hablando con, con Ayeli. Le voy a uh -huh. poner cómo están las cosas. Ajá. Ya hablé con Luis. Ya hablé con Ayeli. Y la verdad Ajá. es que estoy... Muy enojado, estoy muy indignado porque a mí se me acercaron, Ajá. se le prestaron los 66 mil pesos, Ajá. se atrasaron en los pagos, se Ajá. llegó a un acuerdo, después se comprometieron a pagar los 10 mil pesos cada 20 días. Yo Ajá. le voy a hacer una pregunta, señora Yesenia. Sí, dígame. Primero, ¿me quiere ver la cara de idiota? ¡Oh, Dios! Ay, no, es porque si se la estuviera viendo no le estaría pagando y creo que estoy pagando. No, no, no, no, discúlpeme, sí, sí, sí, pero sí, no, perdóneme. Sí lo disculpo, pero perdóneme usted, porque si yo fuera y me sentara en el dinero como las personas que se han sentado y no le han pagado, no le han ah, bueno, absolutamente nada. que sea muerta de nada. hambre y que está ahí picando sus cositas, ah, ese es su problema. Ah, no, usted me quedó de, de esto, pagar. De esto le estoy pagando, si no, no le pagaba. No, pues, pues entonces, ¿hace cuánto tiempo que no paga? No, pero estoy pagando. El último pago que hizo fue seis mil pesos. De hecho, ya les voy a dar otro. La semana a que ver, a ver, escúcheme, deje ser verdulera. Usted es verdulera, y está picando, pero escúcheme. Ajá. Usted pagó, se pagó seis mil pesos. Ajá. Y ese no fue el trato. El ¿Eso trato no fue fueron el trato? 10 mil pues, pesos. Ajá, ajá. Entonces usted está pagando restantes? como quiere. No, no, no, tratos ah, no, son no, tratos. No. no, no. Fueron treinta y seis mil y tantos la cuenta, se les dieron los seis mil y tantos y se les quedaron de abonar los otros diez en tres partes. A ver, Rayeli, a ver, efectivamente, efectivamente se quedó Ajá. en un trato y en tres partes, cosa Ajá. que han cumplido. A ver, a Ajá. ver, Rayeli, cuando Dígame. se acercaron conmigo y me pidieron el dinero y yo les apoyé, ¿se los di en partes, en paguitos? No. Entonces, o sea, digamos... Qué esta macuarra de su amiga, mira nada más lo que está diciendo, o sea, hace los pagos como quiere. Y de eso ah, quedamos. no quedamos. pago, que es muy diferente. Y si quiero, pues no pago, así de fácil. Ah, mire, Ajá, nada más. Así de fácil. O sea, con si esas no, cebollotas. Sí, con, exactamente. Con esos pantalones. Pues sí, es que si fuera yo otra persona no pago. Y de realmente las que no quieren pagar no abonan nada, como ahorita las otras personas que no abonan nada no están pagando. O sea, que es buena para pedir, pero mala para pagar. O no, oh, quisiera ser mala para pagar para que de verdad me dijeran que estoy mala para pagar y no les pagaba. No, y no les drogaba, que... es más que ni sacaba el dinero ya para pagarles, simplemente les daba como yo pudiera y quisiera. Yo, yo, yo consideraba desde un principio cuando empezamos a tener problemas que era una Ajá. morta de hambre, pero me doy cuenta que no es morta de hambre, es peor. sí. Ah, porque aparte sí. de todo, usted imagínese, yo fui la persona que le presté el dinero. Yo Ajá. le apoyé para salir de los problemas y usted Ajá. así con las pantaletas dice si no quiero no Ay, pago. No, pero... Que fuera de todo le estoy pagando lo que me está cobrando con todo y intereses. Eh, ah, bueno, porque es así. todo. Ah, exactamente. Desde, eso, desde un... Entonces eso, es, eso no es ser ni muerta de hambre ni nada, porque si no, no le pago. Con eso le digo todo. Desde un principio se hizo un trato que usted ha incumplido. Un trato. Y luego me hicieron un convenio que se está pagando y les estoy pagando. Y no me siento con el, como que no le voy a pagar porque le estoy pagando. ¿A final de cuentas estoy pagando... Ah, pero Estoy está pagando, pagando lo que usted cuentas, quiere, no lo que se acordó. Hasta, no, no, hasta cuentas que ni son mías, con eso le digo todo. Ah, bueno, ese es su problema. Aquí sí, sí. es que se hizo un préstamo, se llegó un acuerdo, uh -huh. se uh -huh. llegó un convenio, como usted bien uh -huh. lo está diciendo y lo está incumpliendo. Ajá. Yo ya ah, no, le dije pero, a Nayeli, bueno, a ver Nayeli, tenemos que arreglar esto. A ver, cállese la boca, sirvienta, no cállese no, la boca, quiere, sirvienta, porque aquí Nayeli está en mis cuidas en este asunto. Si usted no me responde, Nayeli, entonces yo voy mañana por el auto como quedamos, ah, no. usted no, no quiere es que, que le quite no. el auto entonces no, entonces arréglelo no. con la sirvienta pica verduras es que no ajá. puede, ya no puede estar y, y, y, y usted con esas ofensas menos le voy a pagar cree que menos le voy a pagar no, no, no ofensas, a son ofensas, son realidades son realidades el que se siente ofendido soy yo porque usted no, es una usted, morta de hambre que ni siquiera ha pagado lo que acordamos no, discúlpeme pero perdón, de ninguna manera usted es una abusadorcita estoy trabajando y la voy a colgar Es una abusadorcita y yo tengo ahí... ¡Soqui! No, Oye, pero esta morrita michoacana de Zamora se defiende como... ¡Ay, ¿eh? ah, sí, ¡Es brava! Pero bastante brava, no manches. Oye, ¿cuánto tiempo llevan conociéndose? Eh, exactamente un año. Ah, pues poquito tiempo. Oye, pero ella dice que paga y que pagó y que pagó y que pagó. Aunque o sea. Se poqu... es que abona, pero tarda 20, meses, dos meses, pero abona. O oh. oh, sea, sí, sí, abona lo, lo que le estaba diciendo el tal Misael. O sí. se abona lo que quiere, no lo que se quedó. Así es. Lo que quiere y cuando quiere. Ok. Bueno. Así es. Entonces, mira. Va ahorita tu parte Necesitas aventarte un tiro En el cual le dices ¿Sabes qué? Esto ya está incontrolable Lo que tú me habías dicho Ya tengo problemas con mi marido Ya también me habló mi hermano Jesús Que se supone que fue el contacto Ok Para, para con Misael Y le dice, ¿sabes qué? Mañana van a venir a, a, a mi casa. Yo no puedo permitirlo, me va a traer problemas con mi marido. Entonces hay que pagarle todo el dinero mañana y eso es tu responsabilidad. Ah, <risa> sí. Obviamente, te vas a decir... No, pues no, ¿cómo crees? Pues para nada, pues yo ahorita estoy fregándole Para pagar, pues ¿entiendes? Y <risa> <risa> pues tú ya también te evitas un tiro Ya si considero, meto otra vez el, el, el efectito de tono Y dices, me está llamando otra vez Lo junto, sale, listo Marcamos, las bromitas están En este casto show mm, Bromas ¿Qué onda Panda? Mando un saludo para todos los guardias De Ciudad Maderas, saludos Desde León, Guanajuato Las bromas en el Panda Show ¡Claro, música. ¡La mejor FM! ¡Excelente! También puedes seguir al pandita en Instagram. Búscalo como. Panda Zambrano25. Bueno. Bueno, Jessie. Ah, sí, dime. Pues es que no hablaban los licenciados. ¿Y qué quieran? ¿Por el pero... carro? Sí, pero ya les dije que... Es que, que no nos... Ajá. Pues es que no tienen ningún respeto nadie, ellos no tienen ningún respeto, son bien falsos o sea, quieren venir? Porque yo quedé por ti, quieren venir por mi carro. Pero aquí el problema es que, digo yo nada más, que no se les está pagando? Como para que estén en pues ese sí, plan, o me hubieran sí, de haber dicho que desde un principio quedan todo el puto dinero junto y se los hubiera dado juntos, pero se lo esperado ay. hasta que yo lo juntara. Pero pues es que, ¿por qué no pagas como quedaste Ya ves que me están ahí chingue chingue. Y a pues mío, como quedé, pues estamos pagando como se quedó. O no sé cómo se haya quedado, yo que así, que cada 20 Dios, días. Ay, no sé por qué te ayudé. Mira, ya me estás marcando otra vez. Te lo voy a pasar. Pásamelo. Ay, es que mi marido está bien enojado. Tú pásamelo, Ay. pásamelo. Te lo paso, dígale Sí, pásamelo. Enlaza la llamada si quieres. Ay, qué falta de respeto de tu amiga, Nayeli. O sea, no, falta de gan... respeto de usted. Ah, ya la tienes ahí, a la pasguata. Usted, usted es falta de respeto. Ah, a ver, a ver, pasguata. Entienda lo que estoy diciendo aquí pues, usted dígame rápido porque yo tengo mi negocio voy a recoger y no voy a estar alegando con gente falta el respeto como usted trabajo si es una muerta de hambre ¿qué que hablar de trabajo si ni siquiera tiene para pagar paga, de aquí se paga lo que le estoy pagando Churpia, paga sopenca. No, como, sean, como sea lamento se el día de, lamento el día en que Luis no, me dijo presteme el no dinero el dinero y todo extra dinero que estoy pagando de más intereses mire no se preocupe yo sé que usted es una muerta de hambre ¿Qué no, me tiene que decir? No, a el teléfono todavía no, no termino. Todavía no termino. Todavía no termino. entonces, termine, porque no lo voy a estar atendiendo, y menos con esa falta de respeto. Como sé que es una muerta de hambre y no cumple su palabra, solamente Como le voy a decir una cosa un finalmente. Como que pide que roba de malos intereses y cobra de más y le estoy Yo pagando soy la de más. persona que le ayudé y le extendió no, la mano. Yo la le, estoy pagando le ayudé de en los más. problemas, le maté el hambre, carajo. Y se la estoy matando y yo estoy pagándole de más. Con ese robo que tienen con uno cobrándole. Vende y cóbrele así a la gente que se sentó en su dinero, por eso o a sea, ahí, ahí sí usted Por eso usted se pendejo. sentó en mi dinero, ahí usted sí, se sentó, ahí sí. usted se sentó en el dinero, no ojalá, pero sabe, usted que pica a dinero, está la tarjeta! así, a ver, de piquemos, dinero, no piquemos, pues piquemos no para que nada. se le haga más, carajo. No le voy a abonar más, no le voy a abonar más. Ya, ya escuchaste, Nayeli. Es que más, quiera. que no me deposite más, esto lo vamos a arreglar entre tu hermano, como tú y yo. Quiera, como quiera. Para yo que mire... Pues mi para que preside, cuides tus amistades, no nada más. No le voy a estar pagando. Y nada más... Le voy a... No, no. ya está, está llorando, está. Sí, pero es que no sé qué momento ya le haya dejado su carro. Yo nunca firmé por su carro, ni que se lo dejábamos, ni nada. Hey, es que usted es tonta, Ay, como no le digo. ¿eh? Jennifer fue no la persona ayudar, que quedó no, de aval de no, usted. ¿Sí? ¿Y traiciona la amistad? Sí, si usted dice que así es, así es, exactamente así es. Bueno, a ver, nada más dígame una cosa, pica cebolla. Pregúnteme, pregúnteme y se la contesto. Dígame cómo soy el panda show, que es una broma de su amiga. No, la que te mames. clavaste eres tú, pica cebolla. No, mames hablar de más Hola Yesenia, estás en las bromas del Panda Show Oye, perdón, pero tu amiga Nayeli me dijo Pícale con todo, ¿sí o no? No, pues sí, ya escuché Con razón, por eso le dije, pues solamente es mi trabajo Así trabajo Ya le estaba diciendo que eran mamones Pero no pensé que tanto Oye Yesenia, oye, pero sí. cu cuida tus amistades O sea, imagínate no, cómo te paga la No, ya ahorita estoy mía. cuidando de más Por eso me a mi panza ¿Y qué comiste? No, pues unos taquitos, pero ya está baño me van a hacer ¡Ay, qué rico! Oye, ¿y si neta, sí, neta, si estás pagando a tiempo lo que pediste o no, lo que sí, te prestaste. No, sí, sí. Pues según tu amiga dice que no, por eso te hizo la broma. No. Por no, mal esa que Mira, no, véguela, te va a dar más ataque de asma del que traía. Ah, neta, ¿tienes sufres de asma, Nayeli? Ay, pandita Nayeli, Nayeli, este, dile a tu amiga, este, ¿por qué le hiciste la bromita, por favor? Ay, porque oh, la quiero mucho ya, ya va, va a salir todo esto y y eso es una pequeña bromita para que salgas adelante de todo, de todas estas deuditas que te right. salgas adelante. Claro. O sea, claro, qué si. forma tan sutil de decirte no, de fregada. <risa> cuando iba a comer. Ya no me dejaron comer. Ay, estaba esperando ya a me a volver a marcar. Y yo dije, ay, ahorita sí voy a desahogarme todo lo que traía que desahogarme porque tenía gente cuando me hablaron. Ay, oye, déjame decirte que Nayeli me ha hablado muy bien de tus tacos. Sí, ah, ah, me muy bueno. Me invitó a comer claro. tacos. Yo estaba ah, no, a punto de ir a Zamora, Michoacán a comer de tus tacos. Sí. Pero ah, creo que okay. con esta broma creo que les vas a poner veneno como que... No, no. No, nada eso. Capaz no. que me dicen... Mira, mendigo Panda, por tu bromita y te va esta receta <risa> mágica. <risa> Pero bueno, preciosas mujeres, Yesenia y Nayeli, díganme en Zamora, Michoacán, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. El Panda Show. Eso de que no entra mi llamada ya no es pretexto porque ahora tienes arroba quiero una broma. Y en esta noche estoy con Mauricio y le saludo. ¿Qué onda Mao? ¿Cómo andas? Aquí a toda máquina. Eso, chintrolo. ¿Dónde andas en casito trabajando? Ya aquí en casa, Apunto a punto de descansar. Ah, mira. Órale, qué buena onda y a qué te dedicas, Mauricio. Estoy obrero. O sea que te la pasas obre y obre Y obre Anda Mauricio, ¿para quién tu bromita carnal? Para mi mamá ¿Cómo se llama tu mami? Mi mamá se llama Juana ¿Y con quién vives Mau? Con mi suegra O sea que estás derrimado con tu suegra O tu suegra está de metiche contigo Ya no, aquí me recibió, me abrió las puertas Ay, mira <risa> Qué chido <risa> Ella te abrió las puertas de su casa Y tú, en contraparte Le... ¿Cómo se llama la hija? <risa> Brenda <risa> ¿Cuánto tiempo con Brenda? <risa> pues ya, ya tenemos dos años De juntados Y vamos para desde que empezamos de novio O sea que llevas dos años De arrimado No, aquí apenas hace su casa llegué como hace medio año. ¿Y por qué? Pues tú, este, por parte de mi suegra. Tuvo un problema, pues falleció mi suegra, entonces no quisimos que se agotara, entonces por eso nos vinimos para acá. Y tú bien cómodo, ¿no? Dijiste, bueno, así ya no pago renta y me atienden y todo. Oye, ¿y cómo te trata la suegra? ¿Cómo se llama ella? Este, Marisol. Marisol, o sea que falleció tu suegro. Ajá. Entonces dijiste, ay mira, pues así tenemos quien nos lave, quien nos planche, quien nos haga la comidita, y así no está solita. Oh, mira qué buena onda. Bueno de qué se trata esta bromita en familia para tu mamá. Bueno, la broma es comentarle a este a mi mamá que, que este mi esposa me cachó unos mensajes con, con otra persona, incluso una foto. Y entonces este pues tuvimos una discusión en el cuarto, en eso escucha a mi suegra, se mete, y pues me corre de la casa, pero pues yo no me quiero ir, y en eso este, pues es lo que queremos que mamá a veces me viene a apoyar y Que me eche la mano, que me dé en su casa en lo que resuelvo este problema <risa> Y esto se va a poner bueno Oye, ¿y quién participa de, de tu suegre, de tu esposa las dos, una? ¿Quién va a participar en la broma? Y, mi suegra sería la que podía entrar y como que hacerla la tos de que diciéndole que oiga, este, tu hijo engañó a mi hija, ¿qué pasó? Oye, ahí, y Marisol, no? que es tu suegra y tu mamá Juanita, ¿se llevan bien o más o menos? Sí, se lleva muy bien Bueno, pues entonces yo creo que está hecha la machaca, entonces que abra la broma Marisol, explicándole que hay un problema serio, complicado entre tú y Brenda, este que te cachó pues, mensajes, fotos, que le está haciendo infiel con otra mujer, que obviamente tu esposa está muy enojada y se siente contra la espada y la pared, está... Indignada, obviamente por tu mal comportamiento, no se merecen eso y que tú no te quieres ir. Y ahí es donde entras tú y ya le dices, ¡Má! ¡Má! Oye, ¿y cómo es la relación entre Brenda y tú? ¿Buena o más o menos? No, muy buena. Pues le dices que conociste a alguien en, en, en, pues en la obra y que, pues sí, que efectivamente... Pues es una amiga, pero pues que nunca pensaste que te iban a cachar los, los mensajes Y pues que te están corriendo, que tú no te quieres de ir Aquí a de dos cosas Una es que ella convenza a tu suegra de que ya no lo vas a volver a hacer O en su defecto, que si puedes irte para allá Eso sí ya depende de cómo quieras llevar la broma ¿De acuerdo? Ok Pues comunícame a tu suegra, échame a Marisol ¡Que pase Marisol! <risa> Hola, buenas noches ¿Tú Marisol? ¿Tú eres Marisol? Sí, sí. Nah, no, ¿neta? Sí ¡Si sí, tienes voz de niña! Marisol, sí. ¿qué edad tienes, muñeca? 39 años ah, Ave María Santísima, o sea que, ¿a qué edad fuiste, mamá? A los 17 Ay. Hija de tu mal dormir, ¿entonces tu hija qué edad tiene? 22 años O sea que fuiste bien morrita, mamá Sí Oye, cuántos hijos tienes, este, Mari? Tres Y los otros dos bodoques ¿dónde andan? ¿Aquí viven todos? O sea que viven tus tres hijos más tu hijo el putativo el adoptado? Sí. ¿Y eres abuela? Y también, también. ¡Tan joven! A los 37 y eres abuelita. Sí. Wow, y viuda por lo que escuché. Sí, también. Uy, oh, ¿y hace cuánto tiempo que enviudaste, Marisol? Siete meses. Chintrollo. ¿Y qué edad tenía él? Cuarenta y un años. Ay, no, pues el gordo estaba muy joven, ¿no? Sí. Wow. Bueno, ahí vamos superando el, el trago amargo. Sí, Más claro. tranquilo. El, y, y más teniendo ahí al latoso del Mauricio. Bueno, yo creo que la sí, vida sí, es más no, que <risa> Oye, oye, mija, ¿y piensas en un futuro rehacer tu vida o es demasiado pronto el pensar en eso? Es demasiado pronto. Bueno, cualquier cosa, llámame. Soy Tony Zambrano, ¿eh? De verdad, a mí me encanta hacer caridad. Tú dices ¡Qué bonito! ¡Te ríes, Marisol! Ok, vámonos a la broma, entonces... Tú muy seria le dices cómo le llamas a Juanita con suegra, señora, cómo, cómo te diriges a ella? Doña Juana. Doña Juana, perdón que le hable, estoy muy preocupado, déjeme comentarle algo. Mi hija y Mauricio se encerraron en el cuarto, gritos, pataleos, este todo el rollo. Yo tuve que enfrentar a Mauricio y hablé con los chavos y pues resulta que su hijo le ha sido infiel a mi hija, mensajes, fotos. Este, pues estamos todos en desacuerdo, aquí le hemos dado amor, le damos atención. Ya le pedimos que Mauricio se retire, pero no quiere, se lo comunico. ¿Vale? Sí. Órele, pues vamos a divertirnos, señores. En directo desde el Panda Center, la diversión está en este caso Show. Mmm, bromas. Hola, qué tal, Pandita. Aquí en Tasco Guerrero te escuchamos todos los días, carnalito. Saluditos. Me gusta tu mamá. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La Mejor FM. Excelente. Sale, Échale, Marisol. Sí. Ya no sé si decirte suegra, abuelita. Mi vida, mi cielo Buzón de voz La llamada. <risa> ¡Ay, nos manda buzón! Va de nuez, buenas. va de nuez. Y entro, entro, entro! ¡Sale, sale, sale, Marisol! Hello. Bueno, buenas noches ¿Don Tacho? Sí Buenas noches, habla su mamá de Brenda Este, ¿Estará doña Juana por ahí, por favor? Ah, sí, este, ahorita le hablo Gracias Sí Mamá de Brenda Bueno. Maña Juana, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas están? noches. Bien, bien, gracias a Dios llegando. Qué bueno, ya llegó aquí a su casa. Ya, gracias a Dios, ¿qué pasó? Ah, qué bueno. Oiga, tengo una situación aquí con los chiquillos. ¿Qué pasó? Este, pues Mauro que y Brenda que se encerraron en su cuarto y pues están peleando, están gritoneando y haciendo mil desmanes. Oh, Entonces, este, ya me metí y le pregunté a Mauro que qué pasaba. Ajá. Y me dice Mauro pues que nada y yo le dije, "A ver, ¿qué pasa?" Y Ajá. me dice, "No, es que este que le encontró fotos con otra chica, este, y mensajes y bla bla bla." Entonces Ajá. yo le dije que qué procede, que al final aquí este se le dio el espacio, se le dio todo Ajá. y la confianza para que estuviera aquí y Ajá. la verdad eh se me hace una falta de respeto para todos. Sí. Pero ahora sí que al final yo le dije que ya se fuera que ya sacara sus cositas porque al final aquí gente así yo no quiero Ajá. este que, cómo ves pues o sea más que nada bueno en esa situación pues yo qué puedo decir bueno decirle no hablar más que nada y debo ajá. saber que, que por qué o lo qué, qué pasó allí ajá ajá bueno en esa situación le, le yo... voy a comunicar a Mauro para que él sea el que le explique Y Ajá. para que ustedes tomen una decisión, ¿qué es lo que el paso a seguir? ¿Sale? A ver. Maura, ¿qué ¿Por qué lo marcó? Bueno. ¿Qué pasó, hijo? Pues nada, que ya... ¿Pero qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Es cierto lo que está diciendo y todo eso? Pues sí. ¿Qué pasó? ¿Que no pensaste las cosas o qué? Pues, o sea, yo las pensé, pero pues nunca imaginé que mejor a que los mensajes o nada de eso pero sabías que tenías una familia ya hijo y qué piensas hacer o qué pasa pues no proceder, yo por lo menos ahorita pues no me quiero ir pero pues ya quiero que me vaya ajá Entonces, ¿Y Brenda, pues Brenda que pasa, no pues esta Brenda pues ya me mandó a la chingada Ay. es que tú también o sea bueno pondré a pensar o Entonces, sea, este pues ahorita aquí. Brenda pues está bien enojada ajá está chiche chille en el cuarto y, y Ajá. ¿Cómo se llama? No quiero ya hablar conmigo, ni nada. entonces pues sí, o pues, o sea, ya... en esa situación pues tú también a pensar, ¿no? Que si te hubieras ido al revés, ¿qué hubieras hecho? Pues es que ya no sé qué hacer, mamá. Pues sí. Ustedes me corrieron, no me quieren cosas, dejar de sacar las cosas, nada. Pero pues, o sea, ¿qué puedes hacer ahorita? Pues ayúdame, ven a hablar, o qué sé yo. Pero hijo, acabo llegar estoy cansado. O sea, bueno, ahorita pone que sí me voy pero o sea qué, como que o sea bueno deja de ahorita vemos a ver qué hablamos o sea, a ver cómo, es cómo me que, muevo aquí mira yo también es que, o sea pues, yo entiendo eso pero tú o sea por qué no pensaste las cosas si ya sabías que tenías una pareja y unos hijos no las pues no pensaste y ya sé qué pues tú sabes no al final de cuentas la calentura gana uno Pues sí, pero dices tu calentura, pero acepté las consecuencias y pues luego Ajá. vino y uh -huh. pues, pues me trató diferente. Pues es lógico, Entonces, tú vi qué hubieras hecho, dime, tú qué hubieras hecho. ¿Tú crees que hubieras hecho lo mismo, hasta peor, no? Y luego pues este, y luego es una señora ya. Pues fíjate, o sea, precisamente, o sea, tú tienes una unos una señora hijos, que o sea, tiene sus hijos. Pues sí, pero pues, esta señora pues es grande, me, pero pues o sea, que me habló o sea, más, ¿Eh? me, pues me habló más, me dijo lo que me iba a hacer y todo entonces pues al final me cuenta, de cuentas la calentura pues me ganó y, y, y ¿qué quiere? A ver, pues se deja ahorita mira, ¿cómo te qué te dijera? Ahorita lo único que puedes venir a la casa ahorita aquí. Y deja, con, hablo con su mamá de venta para mañana hablar, hijo. Pues también dame tiempo, yo acabo de llegar cansado. Ahorita acabamos de llegar del, de allá. No, es que ya me están queriendo correr, mamá. Ven bueno, que está, por mis cosas, ayúdame. Por eso, Ya, ya hasta el carro señora. me lo quitaron. ¿Eh? Ya hasta el carro me quitaron. A ver, pásame no tengo la señora. ni cómo moverme. Por eso, pásame la señora ya. A ver, la señora pues cómo ve la que, situación pues, digo al final este yo tenía no, o sea, no, yo un ajá, buen concepto eh, ajá, este y pues, eh, pues creo que no no es lo que él ajá yo lo este, que nosotros merecíamos y al final no no es un buen ejemplo para mis hijos digo al final usted sabe que aquí nada le ha faltado todo le hemos brindado y al final no se vale lo que él está haciendo entonces yo, al final yo les estoy diciendo no, de aquí no sacas nada eh De aquí no sacas nada porque al final nadie nadie nadie la, nadie la cagó más que tú pues sí entonces al final él debe de hacerse este responsable y así como tuvo lo suficientes para hacer sus cosas pues que tenga lo suficientes para afrontar la situación pues sí eso sí no yo se, entiendo yo le es como le comentaba sí. yo no, hay un video ahí verdad la señora es una señora o sea dijéramos es una chava no es una sí. señora para que no, no, no, sí, es lógico, ajá, es lógico, como dicen, Ana, él dice, no, pues es que la, como se habló bien, pues sí, a lo mejor le habló bien y son señoras que saben a dónde llegar, pero como le digo, ¿qué hubiera pasado al revés si hubiera sido al revés ella? Pues sí, exactamente. No, o sea, yo... pues al final, ¿qué te faltó? Digo, al final yo no sé esos problemas que ellos tengan, pero creo que no era el modo, ¿no? Sí, exactamente. Ahora usted nos conoce, digo, al final no somos, uy, una familia ejemplo, pero al final creo que necesitamos unos pocos de valores y al final él no está mostrando lo lo, lo que es. Eso sí, es y ahora, lo le digo. los chiquillos, o sea, no piensa en sus hijos, ¿qué va a ser? Exactamente, lo que le dije, pues es lo que le estaba diciendo Normal, ahorita. Uno, digo, no pues se, se puso o sea, ya, ya tenía familia. mañana se busca otro, y, ¿y Brenda? ¿Y los niños? Pues sí. Entonces al final, pues sí, no, no... Creo que no se vale, pero bueno, al final, este ya que venga, ahora sí que no sé usted ahí en qué quedó con él, porque se lleve su ropa, que es lo único que es de él, uh -huh. y al final, pues ahora sí que aquí se a una taza y cada quien para su casa. Pues bien, como le digo, ahorita las casas están calientes, yo no sé. Ahora usted. yo creo que tiene uh, valores que tuvo allá en su casa, digo, al final sí, no sé, sí. no entiendo. Ajá, no, eso sí. Sí, pero de ver, como le digo yo ahorita, pues, o sea, ahora sí como... Dicen, ves pues, pues, O sea, yo ahorita lo que le digo yo, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada porque, pues, o sea, como dicen en esas situaciones, como me dice, pues, que le quitaron el carro, le quitaron todo, ¿no? Entonces, pues sí. Ajá. Sí, sí, pero pues al final, ahora sí que él ya, ni modo, digo, al final perdió la confianza aquí conmigo, mm -hmm. conmigo, porque yo realmente, usted sabe, yo lo he apoyado un montón, un montón y la verdad creo que no se valía lo que él está haciendo porque si sí, no no no creo que ni, nadie se lo merecía nadie eso. se merece lo que él está haciendo no pues eso sí yo yo entiendo yo está pues como digo en esa situación yo lo estoy diciendo y, pues, así como dicen pues no sé bueno en este caso lo único que yo le puedo decir pues o sea si usted lo está corriendo qué puedo hacer más tampoco sí, decís sí. hacer a hacer lo dejen allí no Yo pienso que, pues, ahorita que, bueno, mi pensar, no sé, ¿verdad? También ahorita me agarraron así, digo, vengo cansada de todo. Pero pues, pues ahorita sí. yo pienso que, bueno, quiero pensar esto, que se calmen las cosas tantito, se bajen tantito los ánimos. Y Ajá. Bueno, mire, lo único es que hace es él pensar. va a sacar sus cositas, él va Ajá. a sacar sus cositas y al final, a dónde se vaya, no lo sé. Yo no, le voy a mandar a de una notita de puño de Ajá. puño y letra mío que diga ¡Como toda máquina! ¿Qué está nah, pasando? están las bromas del panda show No es cierto, es una <risa> broma de su hijo y de su consuegra ¡Qué ¡Aspérsimos, papá! De tanda, no, <risa> miedo, yo gané la ¡No, ¡Juanita! ¡Vaya, me chingan a puta madre! Uh. ¿Sí, qué? ¿Qué? <risa> no puede ser posible que hagan esas putas bromas. O sea, mi madre prácticamente no. ya está. Ahorita aquí llorando y viendo qué pedo. A ver. Gracias. No puede ¿Eh? ser que le hiciera una broma. No, te vas y te vas a chingar tu pinche madre, güey. Oh. Veta, veta, veta, güey. La no, misma. Espera, espera, espera, meta, a ver, me metieron el delay, verdad, sí. ¡Uf! A ver, paren las presas, señores. A ver, Mauricio, ¿quién es este hombre? Mi carnal. ¿Es tu hermano? Oye, pero el típico que protege acá la madre. Eh, no, a mí y mi mamá no me la lleve porque no me. Se armaron los guamazos, Mauricio No no contábamos con, con tu hermano, ¿verdad? O sea, no, pues, ni idea Oye, ¿qué edad tiene tu hermano? Mi hermano tiene 30 años ¿Pero por qué crees que se haya calentado como se calentó? Es eh, hecha corta, es así de temperamento medio El, loco eh, eh. No, es muy bromista a él A veces sí, pero no, es muy serio él Ay, con razón, carnal Oye, ¿y no crees que se enoje contigo? ¿Cómo te llevas con él? Eh, de, tenemos como que más o menos indiferencias, pero sí, sí nos hablamos bien ¿Y cómo se llama este caballero? Este Francisco A ver, pues vamos a marcarle y vamos a ver si podemos... Bueno, primero hablar con tu mamá ¿Tu mamá nos ha escuchado o no? Sí Ah, bueno, a ver, marcamos, ¿podemos hablar con la mamá o no? Entérate las bromas aquí Las bromas en el Panda Show Claro, música Lo mejor A ver, ahí voy, entro yo ¿Tu hermano está vuelto loco? ¿Ni tu mamá? Buzón de voz, la llamada se cobrará al terminar los... ¡Mauricio, apagadísimo! ¡Caminamos! Oye, oye, ya todo esto, si era una broma en familia, ¿por qué no participó Brinda? ¿Tu esposa? No, me gustó. No, porque <ríe> no se lleva así con, el, con mi mamá. ¡Uy, chale, no, hombre! Ya se armó la rebambaramba. Pues apagaron el teléfono. El que se puso fúrico fue tu hermano. Pero en fin, Mauricio, dime cómo se oye el Panda Show. A todo más El Panda Show, Panda Show. El diagonal pide tu broma. ¿Qué onda, Marlene? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, bien. Aquí, preparada, pandita. Ándale, ¿preparada para qué? Para dormir, para pasear. Para la pa... broma. ¿Quién es ah, el bromeado, la bromeada, papá. Marlene? ¿Quién es la víctima? Mi papá. Ándale, ¿cómo se llama tu santísimo papá? Santos <risa> ¿Así se llama Santos? ¿Es su nombre? Sí ¿Y qué bromita para tu papá? Pues hacerle aquí una bromita nada más de que pues, pues me peleé con mi suegro Bueno, ya llevo días, semanas mejor dicho Estoy peleada con ellos, ¿me entiendes? Hubo una broncota bien cañón aquí en mi casa Y pues la neta nadie me habla Y pues están, han abierto a mi hija todo, ¿no? Ándale, oye, cañón. ¿qué edad tienes Marlene? Veinticinco Ok, entonces por lo que más o menos puedo entender, estás derrimada junto con tu marido. Sí. Ok, ¿cómo se llama tu concubino? José. ¿Cuánto tiempo con José? Eh, apenas voy a cumplir cuatro años. ¿Y cuánto tiempo viviendo con los suegros? Pues apenas un año. ¿Un año? ¿Y por qué se fueron a vivir ahí? Pues porque tuve a mi bebé y todo eso, pues le ofrecieron un cuarto aquí en su casa. Ah, o sea que está chiquitita, chiquitita tu niña. Sí, apenas tiene un añito. ¿Y cómo se llama la muñeca? Amairani Entonces, las cosas han estado mal ¿La relación con tu suegro llamado? Vicente ¿Y tu suegra se llama? Berta ¿Y, y cómo tratan o cómo se llevan con, con José, con tu marido, con su hijo? Pues se llevan ahorita pues bien, normal, como si no pasara nada, tranquilos De hecho ¿O sea que el problema es contigo? Sí, el problema es conmigo, pandita ¿Pero por qué, por qué, Marlene? pues porque me puse al tú por tú hace exactamente casi un mes con mis suegros. Pues porque fue el bautizo de mi nena y fíjate que al día siguiente ahora tiene sí el recalentado. Ajá. Pues se empezó a decirme de cosas, que yo corría a mis suegros, que corría a mis papás, perdón, que corría a mis papás, que corría a mis compadres. Que porque hace bueno, antes del bautizo me había dicho él que no iba a dar de tomar, que por favor a las 10 se terminara todo. Y le dije, ok, pues por eso ya no invité yo a familia mía, porque pues mi familia es de fiesta larga. ajá ¿Y a quién y, invitaste el autismo? Pues nada más vino mi mamá, mi papá, y solamente de mi familia fue eso. Ajá, y pues tuvo toda la familia de, de mi esposo Y pues ya el día siguiente en el recalentado me empezó a decir que yo corrí a mis compadres Que yo corría a mis papás Que pues porque les dije que no se iba a tomar aquí en mi fiesta Y que pues yo los corrí yo les dije, no, pues yo no corrí a nadie Pues yo solamente dije lo que usted me dijo que no se iba a dar de tomar y que, pues, la verdad, se iba a terminar a las 10. Por eso mis papás se fueron temprano, no hubo nada de tomar, pero usted empezó a sacar la botella con el papá de mis compadres, empezaron a sacar la botella, ¿no? Digo, ¿entonces qué de qué se trataba? Y le dije, pues, ya después de que se fueron, eran apenas nueve y media, pandita, cuando todavía había gente y empezó a levantar las mesas. Empezó ¿Tu a suegro, eso, Vicente? ¿O sí. ¿O y pues le dije, pues, usted fue más que los copi corrió a las personas a yo, la neta. Y pues me dijo, no, es que tú dices, eres un pinche malagradecida, dice, que quién sabe qué, le dije, no, no la agradecida le dije, las cosas como son. Dije, yo nunca en ningún momento le dije nada, yo solamente seguí las cosas porque estoy arrimada aquí en su casa realmente. Dije, para no tener problemas, pero mire, y ya, dice sí que me aventó la comida, me dijo, pues ahí está tu pinche comida. O sea, como dice, perro. Ah, oye, pero. José no ha intervenido en todo esto, eres su esposa, o la Exacto. mamá de su hija. Pues no, sí se puso, también se enojó, sí se que se pelearon, y salió su hermano a decirle que me defendió a mí, que dio más por mí que por su papá. Ay, sí que eso fue nada más en una semana, el enojo que duró con ellos, pero conmigo sigue el enojo, Tandita. Y ya le comenté a mi papá, pero pues mi papá... Ni ni él ni viene ni apoyarme, ni a que vean que, que no estoy sola ni nada, porque aquí yo no tengo familia. Toda mi familia pues está en Eucalpa, en Pandita. ¿Y tú vives en dónde? Aquí por pues, San Juan de las Pirámides, en Totihuacan. Ah, no, pues sí está lejecitos. Sí. Órale, y bueno, ¿y qué bromita para tu papá, para Santos? Pues le voy a decir que pues me acabo de pelear con, con mis pedros en la tarde, que ya llevo como dos horas que estoy afuera, toque y toque a la puerta y, pues, que no me quieren ya dejar entrar. Ajá, que, en la, que todo empezó porque, pues, en la mañana salí a comprar y, pues, llevaba la bebé caminando y, pues, se cayó la bebé. Ajá, como apenas está caminando, pues, que se cayó y que me empezó a decir que, no, que no la sabía ni cuidar. .ungerness. Y, chiste, que ni le contesté y que me salí Ajá, y ya cuando regreso, y ahorita en la tarde, pues, que ya no me dejaron entrar. Que ya estoy allá afuera esperando a que me abran y no me quieren dejar y tú, así, como que atrás, así, <suspiro> Diciendo, no, ya vete de aquí Ya te dije que no, o aquí sea, ya no vas a entrar O sea, a vas a creer parte. que yo te apoye como Vicente Ajá, exactamente Oye, pero se conoce, ¿no? Más o menos cómo habla Vicente Para allá apoyarte con el colorcito <risa> Mira, pues ahorita solamente Te hagas así como que tu voz Como si estuvieras un poco ronco Es que si ya está grande el señor Ya tiene 51 años Ok, ¿y tu papá sí. qué edad tiene? tiene para las puertas como 42 creo o, o sea que tu papá es menor que que don chente exactamente Bueno, oye, pues mira, para que tengamos más o menos una historia lógica, todo lo que estás planeando, pero primero le vas a tener que decir, oye, papá, este, ¿me puedo ir junto con mi hija a la casa? No, <risa> pues o sea, ahí te va a decir que sí, pues ya, ¿qué te estás tardando? Ya por la eso, ya está por avanzando. eso, ahí te va, ahí te Ajá. va. Porque tiene que amalcollar la situación, o sea, pedirle, o que te vas a ir con otro lado, con una tía, con una madrina, con algo. Porque uh -huh. aquí tenemos que justificar efectivamente que llevas dos horas afuera, ok, que estás tocando la puerta, que no te abre el don Vicente, que ya te dijo que te fueras como llegaste, sin nada, etcétera, o sea, todo lo que estás planteando este pero pues aparte de todo no tienes ni dinero, no tienes nada o sea nada, estás tú está tu hija, lo que llevas encima y se acabó, entonces tú lo que quieres, obviamente antes de que le, le, le llamaras y, y le explicaras todo Es que quieres pasar por por las cosas que te pertenecen, ¿no? Y también las cosas de tu hija, pero no te Entonces de repente vamos a hacer el efecto así como si estuvieras tocando la, la puerta hasta que llegue el momento de que metamos ahí el efectivo, el efectito, y entra don Vicente y tía, que ya te dije que te largaras. No tanto, no tanto a ti. Ah, no, no digo que te largues o qué? No, la voz. Ah, ah, bueno, nada más lo dije por decirlo. Ah, ok, perfecto. Ok, entonces ya ahí vamos a tratar y procurar que tu papá esté enganchado y bueno, pues a partir de ahí improvisamos, ok. Ok, ahora sí dime más o menos este, cómo habla don Vicente, imítamelo para poder hacer una buena chamba. Pues habla así como que medio un acento como de pueblo, pero no, o sea, medio pueblerino, pero no tan... A ver, pueblerino, no tanto, ronco, pero no tanto. O sea, todo, pero no tanto. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues a ver qué tanto. Señores, marcamos. Las bromitas están en el panda show. Mmm, bromas. Buenas noches, escucho al panda show acá en la Unión Americana, por donde quiera que ando a todo el día. Panda, pandita, Salúdame a tu mamá, pandita. Las bromas en el panda show. Claro, mi Excelente. Listo, mija, eh. Sí, sí, sí. El WhatsApp para saludos es 55-760-726-32. Bueno. Bueno, pa. ¿Qué pasó? Oye, pa. Eh, ¿Sabes qué? Tengo un pelote aquí en la casa de, de José. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues me acabo de pelear con mis suegros. No me dejan entrar. Estoy aquí afuera de la casa. Estoy toquito en la puerta y no me dejan entrar. Ajá, Ajá. Porque ahorita no está. Está trabajando y la neta no... No sé, yo llevo a sequita cama en la pincha porque no me, no me quieren. Quitaron el lazo con el que se abre la puerta y le estoy toquito que no puedo ni brincarme. Tengo aquí a la niña. Ya me quedé esperando a ver si salían, pero pues no, no sale nadie. ¿Me entiendes? Y pues no no sé ni qué hacer, la neta. Ya hace rato me peleé con él y hace rato en la mañana pues discutí con él porque salía a la tienda y llevaba la niña caminando existe desde que pues se cayó la se cayó la bebé y pues empezó a decir nada no, pues no cuida ni a la niña empezó a aventar sus pinches indirectas ¿ah? y estaba ahí el Florencio también y empezó a pues, a decir que no que no cuida dice no, empezó ya empezó a decir un chingo de cosas la neta y y yo no ya no dije nada ya me salí porque como te lo platiqué como se lo estaba platicando yo dice he tenido un buen de problemas y si no sé, para la mesa, no sé si puedes venir por mí, puedes venir a ayudarme, porque pues no, no, no sabe, no tengo ni una pinche cobija para tapar a la bebé, aquí está la bebé chillando. como uh -huh. ¿Cómo ves? Pues agarro un taxi y vengo para acá. Y pues la vez estoy pensando irme para allá, pero no tengo ni un pinche peso, salí a comprar unos pañales para Melanie. Te estoy diciendo que agarres un taxi y que vengas para acá. ¿Pero dónde? Si ahorita no hay ni un pinche taxi, el teléfono ya se va, ya no tiene ni crédito, la recarga. ...que le metí hace ratito de 20 pues ya no... ...ya no tiene. No me agarran ni los pinches datos. ¿Te una no recarga? Pues a ver si me... ...si llega todavía. Ven por Aquí mí. Está. Para que vengas a hablar, por favor. Para que me dejen por lo menos sacar los papeles. Ajá. Por favor, aunque sea ven por mí, no ahorita. Es que la verdad ya no aguanto. Tal otra vez también me quitaron hasta la pinche manguera. No me dejaron llenar. Ya... ¡Estoy aquí afuera con la bebé! Ajá. ¿Puedes venir o no? Sí. ¿Todavía pues, sigues deja, aquí? Deja. Deja. Sí, no, está bien, voy no para allá. Ya. ya te dije. ¡Lárgate de aquí! Dale. ¿Quién te dijo eso? Pues mi suegro! Dale, voy para allá. Sí, sí a ver si sí, pues puedes venir porque me ya. Ya no puedo, me Y No te vas a llevar no, nada, nada te vas a llevar. Como veniste así te me largas. ¡Ya! ¡Sin nada! ¡Miren! A veces, por Dios era, ¿cuánto tiempo llevas afuera? ¿Cuánto tiempo? ¡¿Puedes venir o no?! ¡Que sí, te voy para allá, puta madre! ¡Cállate los cinco! ¡Pues mira cómo me está hablando! ¡Como siempre hablando pues por teléfono! Pinche, niña. ¡Es lo único que sabes hacer! ¡Hablar por teléfono! ¡Sí, te estado, nada cómo no. tienes a la niña! has venido tú tampoco a, a hablar conmigo! ¡José se queja de ti! ¡No lavas, no planchas, no cocinas! A ver, te me lavas, voy para allá. No, pero qué eres? Si ¿Sí vas a venir, no me vas a decir Si, ¿Sí, voy, voy para, para allá, madre Deja, me estás chingando Juventud ¿Te estoy diciendo que sí Pero no me estés gritando Pues es que no entiendes Ya voy para allá Para que me ayudes No para que me ayudes a la pegada Ahí voy para allá, chingadas ¿Entiendes? Nada más grite y grite aquí Pásame La paz Ya voy a para ver, allá, espérate ahí suegro, A ver, es habla mi papá ¿Y papá. yo para qué chingados hablo con tu papá? Ver, Marlene. ¿Qué lo paso? Marlene. Bueno. Buenas noches, Vicente. ¿Qué quiere? ¿Cómo que qué quiero? ¿Por qué le hablas aquí a mi hija? ¿Cómo que por Mira, qué? Mira, voy para allá, Vicente. Espero no hace que nada. De aquí en lo que llegue, recapacites lo que me estás diciendo porque eh. voy para allá. A mí no me vas a venir a amenazar. Bueno, voy para allá. Los problemas que tiene mi hijo. ¿No, ¿no sabes lo que pasó el día de hoy? Agarró un pinche sartén y le pegó a Berta. ¿Te parece justo? Mira, voy para allá y ahorita si quieres hablar conmigo, hablas conmigo. Mi, mira, mira, las cosas están muy calientes. Mi esposa está que se la carga la chingada, ¿sí? Sí. Aquí lo que yo te recomiendo Es que te lleves a tu bastarda Se calmen las cosas Y después vemos qué pedo ¡Oh, Dios! Órale, ahí te Porque veo. Está, está agarrando aquí todo Así que, Marlene, órale Te me vas a la fregada Y si viene tu papá Se va a armar un pedote encabronado ¿Sabes pa. cómo está Berta? ¿Cómo, cómo sí. se agarraron el día de hoy? A ver si vienes con alguien, pa ¿Por qué a no? Le Para que vengas con alguien, por favor Porque la neta esto se va a poner bien cañón Ahorita salieron también los tíos de José Y le empezaron a decirle cosas El pues es que, que agarra, agarra pinche taxi 20 y Pero que ya me salió buscar un camino Hay un pinche taxi. Pues Al esperan ahí vaya. voy para allá a ver hace escucha. Rato, hace rato en la mañana me intercambié. Escucha, pinche, Martín, escucha, puta madre, cállate. Eh, pues de qué pasó. Es Que nadie te quiere Marlene, ni tu padre te quiere, o sea nadie te voy quiere. Voy para allá Marlene, digo, no te de... ahí Después espérate. Ahí no espérate, nadie te quiere déjalo re... a la bebé y me digo que no, que... que no me Ahí me espérate, me... espérate, voy para allá Marlene, ¿Eh? escucha. ¿Ya estás escuchando o no? Sí, te... te estoy escuchando. Pues entonces ya deja de estar chillando, Aguántese, chinga. Voy para allá. Oye, te tengo que terminar de platicarte. Ya voy para allá. Mira ya, mi lo que hayas hecho, lo que hayas hecho ya Cállate Dile a tu papá, ¿qué le hiciste a Berta? Dile a tu papá, ¿qué le hiciste a Berta? Por eso Te callas también... Ya voy para allá por ti estate ahí Santos, pasó, Santos Vicente? Mira, yo te voy a dar una recomendación a no, ver, vengas, no vengas No vengas Porque Orale, si pues, esto se ha tornado... recomendaciones, ahí si, nos vemos. Si, si esto se ha tornado en una situación, pero de la chingada, no vengas. Porque esto Orale se va a pues. terminar muy mal. Ahí nos vemos, Vicente. ¿A vas a venir? Ahí voy por mi hija. Perfecto, para que personalmente Orale. te mande a chingar a tu madre. Personalmente. Orale, sí. Orale. Y cuando venga, solamente te pregunte cómo se oye el Panda Show. ¡A toda máquina! es una broma de tu muñeca. De tu chiquita. Oye, Ahí se es. nota que nadie la quiere, ni tú, compadre. Nadie. escucha el panda papá. Muy bien. Muy bien. Voy para allá, voy para allá. Voy para allá. Ah, ¿verdad? ¿Qué onda, mis santos? ¿Qué me cuentas? pues aquí andamos descansando ya. Oye, es que me comentaba Marlene que realmente sí tiene problemas serios ahí con, con con la familia del marido, ¿no? Ah, sí. ¿Y por qué no has ido a hablar, a protegerla, a ver qué pasa? Porque eso me comenta ella. Porque ella no se deja que la ayuden. Ella quiere resolver sus cosas solita. A ver, Marlene, ah. según tú me comentaste que estabas esperando que tu papá... Sí, pues desde cuándo le dije, ¿cuándo vas a venir? Y me sale con que no tiene carro. ¿No tienes carro, Santos? No, soy pobre Chale. no ¡Voy para allá! <risa> bueno, Marlene, dile por qué le hiciste la broma, papá Adelante No, papá, nada más porque la otra vez Antes del día del bautizo de la bebé pues me, me hiciste una broma y y no fue por radio ni nada no pero que también me dijiste cómo se escunde, cómo se escucha Aneta, el panda, ¿no? cómo estuvo eso Marlene? qué bromatizo tu papá no pues me habló y me fue un día antes del bautizo, pues me dijo que pues que ya no iba a venir que <risa> se perdió con su con su esposa y también me mandó mensaje su esposa y me dijo no pues más la verdad es, pásatela bien ya no voy a ir me perdí con tu papá con los niños y pues la verdad ya me voy a ir de la casa y pues yo sí dije ay no macho si no va a venir nadie ni mi familia al bautizo dije pues chal y me hizo sentir mal y yo intentando recopilarlos, ayudarlos y al final me marcé mi papá y me dice ¿Sabes qué más? Dice, ¿cómo se escucha el panda show? ¿Qué pasó, Santos? ¿Qué pasó? Ya te estás pero, acá. A, a ver. funciones, ¿verdad? Sí, el grito de guerra, papá. <risa> ¿Qué pasó, mis Santos? Oye, pero qué calentada te diste. ¿eh? Pero bueno, familia, díganme cómo se oye el panda show. A, a toda madre. Panda Show. ¿Qué Acabo de luchar y te lo dediqué Y vámonos con más bromitas y tengo a Vianney ¿Qué onda Vianey? ¿Para quién tu bromation trompudita? La broma es para mi exnovia ¿Para tu exnovia? ¿Eres tímida, Vianney? No, no tanto ¿No tanto? Bueno, hablas no. así ¿Me tienes miedo, acaso? No ¿Piensas que soy el lobo feroz? No, para nada Soy el panda feroz Oye, escuché bien, la broma es para tu novia Exnovia. ¿Ex novia cómo se llama ella? Lisbeth. Lizbeth. ¿y qué bromita para Liz? Pues hace como tres meses terminé con ella. Ajá, ¿por qué? Pues por unos problemas de infidelidad. Pedacito. Okay, pero la infidelidad de tu parte o de la parte de ella? De la mía. Neta le pusiste los cachos a Liz. Pues <ríe> sí. <ríe> ¿Y, ¿Y cuánto tiempo llevaban de noviazgo? Pues un año y siete meses, ocho Uf. meses. ¿Y por qué le fuiste infiel? ¿No te llenaba el amor y el cariño que te daba Liz? No, sí, pero no sé. O sea, ¿que se te alborotó aquellín? <risa> Oye, ¿y con quién le engañaste? Con una amiga y con uno de... Este... Acá, a ver, cabrón. O sea, no solamente con una persona, sino con dos. Sí. Con una amiga y con uno de sus primos. O sea, digamos que a ti te gustan los niños y las niñas. Exacto. ¿Y a Lisbeth? También. También. O sea que el ato que se mueve le tira. Muy bien. Entonces terminaron porque fuiste infiel. ¿Y luego? Eh, entonces después volvimos a regresar y después yo para no terminar mal, así como la mala del cuento, le dije que según yo sabía cosas de ella. Y terminé con ella, volví a terminar con ella y ya. Ahí se quedó el problema. Wow, y pero pero siguen siendo amigas o no? Sí, seguimos siendo amigas, pero pues me sigue buscando cosas así, ¿no? Ok, y en esas buscaditas y esas llamaditas. <risa> o ya no. Sí. ¡Ay, <risa> se ve que eres tremenda, te escuchas así como mata las callando, vianey Como que media timidona, pero se ve que te encanta el rock and roll, ¿no? Poco. Bueno, la idea es llamarle y qué, decirle qué. Ah, pues le voy a decir que este... Que exactamente no... Que terminé con ella. Que, o sea, eso lo inventé para terminar con ella. Ok. Pero estoy embarazada. O sea, que es que ella me está buscando y quiere que regresemos. Entonces yo le voy a decir que sí regresemos, pero que estoy embarazada. Que sea sí, responsable. <risa> <risa> a, a ver, a ver, pero espérate. Está chido. Pero entonces, para que tú... Ah, utilizaste para terminar con ella de que estabas embarazada. Ajá. ¿Hace cuánto tiempo que esto... De esto... No, es que no estoy embarazada ¿eh? No, no, ya lo sé, me, me queda perfectamente claro O sea, tú le dijiste que no porque estabas embarazada ¿Estamos de acuerdo? Ajá ¿Hace cuánto tiempo le dijiste estoy embarazada? Le dije hace como 20 días, 15 días Ok, te, te pregunto esto para más o menos ubicarme yo en tiempo Sí, sí Ahora, ella, pese que tú le dijiste estoy embarazada, ¿sigue insistiendo? Sí, pero me volvió a preguntar que si estaba embarazada Y yo según le dije que no que no estabas embarazada ajá pero pues ahorita es la broma de decirle que sí si estoy embarazada así muy serio y para que te la crees Ok, entonces si ¿sí le sabes que te mentí este pues la neta es que sí estoy embarazada y qué que regresas con ella que si te bautiza el chiquito ¡Ah! <risa> que lo <case> <risa> que hace también que se haga responsable o qué que o sea sí o sea sí le voy a decir que si quieres de conmigo pues exactamente que pues que sea, que me acepte con el bebé no Híjole, pues vamos bueno. a, ver, a ver cómo reacciona. Está buena la broma, mija. ¿eh? Pues mira, aquí yo te voy a invitar, mija, a que saques esa situación que tienes por dentro de desmadre, disfrutes tu broma que realmente para eso está el Panda Show ¿Estás lista, bieney? Sí, estoy lista Vamos, le pegamos porque la diversión está en este que es tu show Mmm, bromas ¿Qué tranza mi pandita? Buenos días, saludos desde Cancún, Quintana Roo Ay, Me saludas a tu jefecita, le dices que la quiero mucho. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. No sé, claro. Excelente También puedes seguir al pandita en Instagram. Búscalo como Zambrano 25 Bueno, bueno, ¿qué pasó? Quiero hablar contigo y decirte algo. A ver, te escucho. Pues es que no sé cómo lo vayas a tomar, Lizbeth. ¿Qué es que lo tome? Pues dime? ¿Te acuerdas que te había dicho que, que estaba embarazada? Ah, sí. Pues quiero regresar contigo, Lizbeth ho ho ho cosas ho ¿no? no no ho ho ho ho ho ¿Y para ho ho ho conmigo a ho ho porque quiero estar contigo. ho ho ho ho ho te ho ho ho ho ho ho ho ho ho no ho ho ¿Dónde te ho no ho ho he ho no ho ho ho ho ho ¿Qué ho ho ho tu, ¿Y tú cómo sabes que estoy embarazada? Pues no estás diciendo? ¿Qué pedo, Selena? Aguanta mi te... Por eso, pero yo quiero regresar contigo. Mhm. Uh -huh. Ya, neta. Ajá. Uh -huh. ¿Segura? No, pues a ver, dime, ¿qué más tienes que decir? Mira, quiero regresar contigo, quiero hacer las cosas bien, quiero seguir mi vida contigo. <risa> hoy te no va, es que entiendo ya me mandabas a la verga, que la verga, que no sé qué Y que la chingada que Sí, yo lo, lo sé, lo sé, ya olvídalo. olvídalo. no va. ¿Cómo quieres que olvide todas tus cosas? Que, O sea, fíjate, yo me empecé Yo estoy hablando acá Eso no importa, eso no importa ahorita Escúchame ah, ¿Entonces no importa? ¿Qué va a ser cuando tú quieras o qué? Ya, vamos a arreglar las cosas Estamos bien, quiero estar contigo Pero le tengo que decir algo. ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Y eso que ah pero pues quiero regresar contigo. ¿Cómo que qué? ¿Que, que yo, yo te lo hice o qué? Mira, Liz, te voy a proponer algo. <risa> <risa> ¡Oh, oh Eso me llaman a proponer. A ver, <risa> Neta estoy embarazada. Estoy embarazada, Liz. Ajá. Yo quiero estar contigo. ¿Cuántos Liz, meses tienes? <risa> tengo tengo dos meses dice dos meses ay no ay. quiero que, que sean los papás de del bebé que estoy esperando qué vamos a hacer? que no es que Neta yo te extraño dice uh -huh. no Neta mira yo sé que la cagué y todo pero pues es que no me arrepiento de eso porque pues a fin de cuentas ya está pero pues yo quiero estar contigo te extraño y quiero seguir contigo pero pues esa es la verdad que te tengo que decir estoy embarazada y luego pues yo quiero que tú estés conmigo y pues <risa> hagamos una familia o sea quiero que estés conmigo ajá No, neta es que te estás burlando todavía estoy de bueno de todo, de todo, de, todo de todo lo que me haces de cómo me tratas yo ahí como pendeja <risa> contigo es ¿no? y te emputas te enterras a lo puro pendejo yo ahí como siempre tratándote de hablar bien Y, y yo no estoy sea, hablando bien ahorita y tú te estás emputando, o sea, mira, en esta vida yo te extraño, yo quiero estar bien contigo, hagamos bien las cosas, mira, no me arrepiento del bebé que tengo, pero pues vamos a tenerlo, hay que crecerlo juntas, hay que estar bien, <risa> en serio, yo quiero estar contigo. Ay, vamos a ver que tengo tu y... puto hijo por ahí, entonces, ¿cómo? y no a saber que tengo un hijo por ahí, entonces. Pues si quieres. <risa> pues si quieres, hoy Mira, en todo este tiempo que pues no hemos estado juntas, pues me he dado cuenta que pues yo estoy aprendiendo de los, todos mis errores que he hecho y pues quiero estar bien contigo, mm, uh -huh. en serio, neta ah, sí. te extraño, yo quiero estar contigo, tú eres uh -huh. la única persona con la que quiero estar, la persona que amo uh -huh. Y después, ¿qué más sigue? Eh? ¿Mandar pues a la me verga otra vez? la pendeja No, que creo, que claro que no, mira, escúchame. Ahora, Bueno, ahora no, porque, ¿Porque ahora estás embarazada por qué? No, no es por eso ¿Entonces? Porque te extraño, ¿en verdad? Mm. ¿Y tu desmadre qué haces? Pues todo eso lo tengo que dejarles yo, yo voy a estar contigo Ah, ¿ahora sí? Es que siempre te he extrañado, no? Ahora sí mm, Siempre te extraño. Pues siempre de mucho lo contrario, mi hija Siempre haces cosas que en él creo que no Lisbet, ah no. Sabes que no. yo te extraño neta, sabes que te extraño. Mhm. Uh -huh. Mira viene, deja de burlarte de mí porque la neta es solución. Mira. Te lo juro por mi vida que no me estoy burlando de ¿Qué ¿Qué te <risa> jurar, no jures nada, a mí no me jures nada. Yo no soy de nadie para que me estés jurando, ahí ¿eh? Cosas que no. Yo te extraño un buen y te quiero. Lo tenías todo y me dejaste, te, te valió madre. Fíjate cómo me trataste. Y te busqué, todavía te busqué, tan buen Pero pedo Pero yo te estoy buscando a ti, te estoy buscando un momento a ti, te estoy diciendo hagamos las cosas bien. Y dime, ya no quieres. Bueno, ¿y ahora por qué? Ahora porque tienes un hijo, ¿por qué? No, no es por eso, porque te extraño, es por eso, es porque te extraño. Tú ni siquiera me has llegado a amar. No, es segura que no te amo. Si mamá no te hubieras metido con un güey para tener un puto hijo. ¿o Cometí sí? un error, perdóname, perdóname. Oh, no, Entonces, a ver, ¿qué, qué quieres que te dijese ¿Sabes que un fui con una vieja a coger hace 20, treinta hace un mes? ¿Qué ibas a decir? Pues, pues yo te perdonaría porque te amo. <ríe> Ay, y lo, conociéndote a ti, ¿cómo eres? y anda, conociéndote? ¿Cómo eres? tú me vas a perdonar a mí? Pero el amor puede cambiar todo. y te, o sea, Uy, ahora sí, el, el, el te amor perdonaría, puede cambiar Yo te todo. perdonaría, eh yo te perdonaría, yo te perdonaría. Sí, si no me perdonabas cuando me veas un puto mensaje ahí que ni siquiera tenía el caso, ni siquiera tenía nada que ver con las putas viejas o con los güeyes, y ya te me la hacías afuera. Me, me, me va a estar perdiendo una puta infidelidad así. Pero es que entiendes, Lisbeth, que yo que yo te amo, yo quiero estar uh -huh. contigo. Por favor, mira, déjame estar contigo. Y neta te voy a demostrar que he aprendido de mis errores y pues quiero estar contigo. Eso lo dijiste hace como cinco o tres meses cuando volvimos a regresar. Yo estoy aprendiendo de mis errores, que la chingada. Bueno, ¿te puedo preguntar algo? A ver, ¿me, ¿Me sigues hablando ¿Sabes que Sí, yo te lo dije. Yo lo sí, he dicho, mira, la neta, mira, me ¿no? al menos, escúchame, al menos lo que yo te he dicho ha sido verdad y ha sido lo que es, no sé, ¿tú? Tú un día me dices una cosa, el otro día me dices otra cosa y la neta, no, no sé. Escúchame, escúchame, yo te extraño, extraño tus besos, tus abrazos, todo, todo eso. Ajá. Uh -huh. En serio, Lisbeth... Neta que... Aunque no me creas... Neta que he cambiado... Y pues sí estar contigo... Porque pues... A fin de cuentas... Eres la única persona... Con la que quiero estar... Por Ajá. favor... Déjame estar contigo... Y... Demostrarte que... Todo será diferente... ¿Diferente a qué? Déjame comerte a besos... hacerte ser feliz... Ay, deja de ser, Déjame decir... Déjame decir... Déjame decirme... Que ya no se te antoja... De Ahorita no... ¿Por qué no? Mm -mm. Mira... Me amas, dices me amas. Mhm. Uh -huh. Demuéstramelo, quédate conmigo. No, no, no estabas fingiendo, ganando, viene, Deja de jugar conmigo. Yo no conmigo, te estoy engañando, ira. Que tú me conoces y sabes que te estoy diciendo la verdad. En serio, en serio que no te estoy engañando es la verdad. Tú conoces, uh -huh. tú me conoces y sabes que te estoy diciendo la verdad. Mhm. Uh -huh. En serio. Si me amas, quédate conmigo. Demuéstrame que me amas. Quédate Ay, yo te dije quédate conmigo. Si me amas, te dije. Por existe. eso yo te lo estoy diciendo ahorita a ti, quédate conmigo, quédate conmigo chingas, aga hagámonos hablar de ese bebé. ¿Qué puto bebé, ni qué nada. No le digas así, no le digas así, me lastimas, en serio. O sea, tú no sientes lo que yo estoy sintiendo. Mm. En serio. Yo te Deja estoy de diciendo jugar. la verdad. Deja de jugar. <risas> Solo pregunta, pregunto una cosa. A ver, dime. ¿Qué has escuchado el panda show? ¡A toda máquina! y Y de por sí, las relaciones heterosexuales son complicadas, son tóxicas, son difíciles Hemos demostrado que una relación bisexual o lésbica es peor O sea, ¡tacañón! Hola Lisbeth, ¿cómo estás muñeca? ¿Qué pasó? Ay, ¿por qué tan seria tú? Estabas muy sonriendita, ¿no? no. ¿Qué te pasó? Oye, ¿Eh? ¿estás acompañada con alguien? No, ¿por qué? No sé, como que lo presiento, digo, no <risa> Como no. que estás cerquita de alguien que te incomoda, ¿no? <risa> Órale, ¿Ah, no? oye Lisbeth, ¿entonces sí sigues amando a esta mujer? ¿Por qué? Porque dijiste que sí? Y eso qué tiene que ver ¿Qué, estás enojada no. o qué? No ah, cosas metió... es decir y no saber Oye, ¿se metió con tu primo? No, pues lo que voy a saber ¡Ah! Lo acabas de saber bueno. bien pues dile a tu novia o exnovia A tu amiga o lo que sea ¿Por qué la llamadita? Yo quiero arreglar las cosas, estar bien contigo Y pues nada más si es una broma Obviamente que pues sabes que no te haría infiel Nunca haría eso Ajá. No, o sea. nada más cuando terminaron y con dos Nada más, pero ya no debes. O sea, con la amigo y con el primo Pero ya aprendió la lección O sea, ya no P Perdón, sigue, sigue bien ahí, sigue, sigue Sí, ya aprendí, ya me arrepentí Lisbeth, ¿le quieres decir algo a tu exnovia o a tu novia o algo? No, pues no sé. Lo bueno es que no estás enojada, ¿no? Y estabas risa y risa No. Ya, ya ¿no? Pues es una bromita que te hizo Vianey ya sabes cómo es y Con quién estás Vianey? Con mi prima. Ah, con la prima y la conoce esta Lisbeth? Ah, sí, es nuestra cómplice. Ah, es la cómplice. Okay, bueno. Pues ya, pues ahí habían desde unos besotes <risa> no, no es para que sientas al quito Que vale la pena luchar por lo que quieres Pero no. Yo nunca he hecho nada pero, ¿De pues, qué? Ya. Ahí te demostró bien y que pues a le importas Pero dijo Liz que va a ser mamá, ¿no? Esta, okay. esta esta Esta Lisbeth sí que enojada. <risa> <risa> no, yo no a oye, Vianay ahí pues ya mejor ve la ver un tijerazo y ya se arregla. <risa> Porque sí, terminó muy acá, pero bueno, pues Vianay ahí prima, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda madre. Panda Show. Panda Show.